en no sé, miles de colas ¿no? y de tocar por todas las no partes de, de hacernos sí, lo todo tenemos ¿no? con las vencidas para volver y claro, todo, pues, todo. Pues, estamos un paz. poco trabajando ¿no? Días de Radio Protagonistas I am no messenger but I will give you a message a message a message when you say Bienvenido. Bienvenido, Justin Hawkins, The Darkness, bienvenidos a Vitoria ¿Has visto el cartel? Sí, he visto el cartel Y estoy impresionado, obviamente amo a Liner The Skinner Pero My Morning Jacket está ahora mismo en el escenario Descubrí esa banda por American Dad, de la serie de Seth MacFarlane Me parece muy buena, tenía muchas ganas de verlos Pues otros tocaréis después, supongo que habrá nuevas canciones கேரஸ் oh, yeah, <laughs> Pero sí que habrá un nuevo disco en agosto, ¿no? Sí, nuevo disco en agosto, con 11 canciones, en él tocaremos algunas hoy, sí. El sonido recuerda al del primer disco, es una vuelta de rock más lujurioso. Estoy orgulloso de las canciones, especialmente de un par de ellas, ya que son dos de las favoritas, de las mejores que he hecho nunca. Dos de mis canciones favoritas están ahí. Y luego es... Just really good album. Es un buen disco, estoy contento con él. Irá en la línea del single Every Inch of You? Sorry? ¿Lo hemos puesto en el, en la radio, se habrá parecido, tú crees? Sí, es la primera canción del álbum, me marca el camino. Hay unas cuantas canciones que van en la línea, aunque otras son más duras y directas, pero sí, van en la onda. Everything straight and par but it's but it sounds like that you yeah. know Se va a llamar el álbum eh, Hotcake eh, Hotcakes perdón prefieres el sexo o los pasteles As <laughs> a good question it really depends on the Es chef. una buena pregunta eh, depende right. del repostero oh, yeah. Es una pregunta difícil Such yes. <laughs> a tough question to answer <laughs> Tenemos muchas ganas también de escuchar la versión de Radiohead de vuestro álbum Yeah, yeah we'll play that tonight Yeah ¿Por qué esa versión de de Radiohead en el álbum? La vamos a tocar esta noche, se trata de Street Spirit Fade Out. Es una canción que llevamos tocando en directo durante 10 años, pero nunca la habíamos grabado en estudio. Sí en algún show para radio hace tiempo ya, pero decidimos por fin grabarla bien. Vendí saco de entradas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pinta bien. Sí, sobre el papel pinta bien. Estamos teniendo un año fantástico. El spot de la Super Bowl, lo comienzo de año con nuestra música y yo mismo en el anuncio, fue una gran promoción para América. La gira llegó tras eso y agotamos todas las entradas. En Australia además, siempre hemos tenido giras muy buenas. Con el segundo disco mejor que con el primero incluso. And um and um Europe is our continent, así que estamos felices de estar aquí para hacer festivales este verano. This is going to be a really great year. Y después de esto iré de gira con Lady Gaga. Yeah, it just gets better and better. Creo que hay similitudes entre lo que ella hace y lo que hacemos nosotros. I think there's something quite similar in what between what we do and what she does you know um when you look at her cuando veo sus conciertos veo un gran espectáculo rock con un montón de producción coreografías músicos y grandes canciones we've got a really great chance tenemos una gran oportunidad yendo con ella porque es un fenómeno una persona muy talentosa es eh, bella inteligente especial a special person you know so it's going to be great That's una experiencia genial Entonces ¿estáis de acuerdo con su modelo de de show? ¿Os gusta? ¿Os gusta este tipo de espectáculo? Eh, creo que si pagas dinero por un espectáculo como ese, no puedes tener queja. Ella justifica el dinero que cobra, lo hace con un show maravilloso, hay que respetarlo, es algo que no todo el mundo ofrece. Nosotros lo intentamos, ella lo hace. En este mundillo eh, es difícil hacer dinero con la venta de discos y todas las antiguas formas de negocio que, que ya no sirven. in in the music trade have gone and so it's all about love Torreside ahora en los directos y ella ha tenido el valor de montar un show que conlleva un montón de dinero para nosotros es un orgullo formar parte de esto yo creo que sois una banda con un gran sentido del humor un grupo divertido es importante ¿no? esto para para the darkness um Creo que si hay humor en las canciones es porque nuestras personalidades son como son. Always bit weary of that because I don't want it to be Siempre hemos estado preocupados de poder ser tomados a broma. But it's important que lo pasemos bien y y reírse. Aunque no solo es eso, ¿eh? Hoy, por ejemplo, eh, estuvimos leyendo tu Facebook y contabas que habías estado tirado en el aeropuerto. Allí colgado, ¿no? Fue divertido, ¿qué nos cuentas? <risa> pues es una larga historia, he pasado una semana en Francia, pero estaba en el sur y para llegar a Bilbao tenía que ir a París primero. Y then so the plane to Paris. El vuelo a París se retrasó. Perdí la conexión y estuve tirado 6 horas en el aeropuerto Charles de Gaulle. Por eso andaba en Facebook, estaba aburrido y enfadado. ¿Y de verdad que compraste las galletas que comentabas? Sí, compré galletas para mi abuela. Y pasaron 5 horas y 59 minutos de las 6 en una silla de plástico. ¿Y, ¿Y cómo llevas lo de las giras? La pregunta sería esa, los viajes, los aviones, los retrasos, todo esto ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Es duro? A aeropuertos, eh, sí, una cosa bastante frustrante cuando hay retrasos Especialmente en una vez como esta, que estaba solo Ya que estaba de vacaciones y no con el resto del grupo Cuando estás con tus amigos te lo pasas muy bien aunque haya retrasos Me estresé porque quería estar aquí y estar listo para el rock No importa, es solo divertido, ¿sabes? but I was just stressed out because I wanted to be here and I wanted to be here ready to rock you know Hi, my my name is Justin from the darkness and uh, you're watching BFM I am no messenger but I will give you a message a message